Thank mm -hmm. you. de la medida, se retancar, siempre rezar, no puedo sentir de la libertad, es buena persona que no raona, ni lo que cuestiona, que no traiciona, se retancar, siempre rezar, no puedo sentir de la libertad. No